j u g a n d a buen día. Martín, contanos, bueno, ¿cómo venís atravesando vos este proceso de, de, de discusión, de disputa hacia adentro en esta interna que todavía te pone、eh, en duda, ¿no? Que plantean que tal vez no, no, no resistirías la candidatura.、Eh, ¿Y vos q u é me v e s resistiendo o no? <risa> Yo te veo resistiendo, sí te veo con ganas. <risa> s la verdad que sí, la verdad que tengo ganas y, y es un verdadero orgullo ¿no? tener este,、eh, por delante esto que es un, un gran desafío, que es un gran sueño en mi vida, esto de la posibilidad de gobernar la provincia que quiero, que abrazo, que amo, que es mi lugar en el mundo, donde quiero vivir siempre. Y donde quiero que puedan vivir y, y también que puedan ser muy felices mis hijos, porque、eh, yo quiero que, que cada vez haya más oportunidades en la provincia de La Pampa. Me gustaría que no solo mis hijos, que, que todos los, los jóvenes,、eh, los no tan jóvenes, vean en esta provincia la posibilidad de, de desarrollarse, de progresar. Y para eso hay que trabajar muy fuerte. Porque hay que generarles expectativas, hay que generarles oportunidades, y para eso hay que hacer que la provincia pueda crecer y pueda、eh, expandir lo que son sus fronteras económicas, lo cual no es una tarea sencilla, pero realmente、eh, me creo en condiciones de, de generar los equipos、eh, humanos que puedan elaborar, que puedan proyectar, que puedan diseñar las estrategias correctas. Y、eh, todo eso, por supuesto, hay que hacerlo como todas las cosas que hago en mi vida: que es con seriedad, que es con responsabilidad, con mucha honestidad, con mucha honestidad、eh, pero también con la humildad de, de saber de que para lograr esto, para que esas cosas funcionen, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay una necesidad de que se hagan buenos diagnósticos y de que los desarrollos. Sean correctos.、Uh -huh. Martín, la línea interna de nuestra causa ayer este, en estos micrófonos sostuvo que el armado de la lista que se presentó es machista y que、eh, representa los intereses de las pymes familiares dentro del partido. ¿Qué respondes a eso? Yo, mi único interés es、eh, hacer lo mejor para la provincia de La Pampa y para los pampeanos.、Eh, entiendo que. Ellas también tienen un reclamo legítimo.、Eh, en lo personal, creo que, que se merecen una, una representación, al igual que, que nosotros, que, que hemos colocado un solo diputado, que para mí es,、eh, además de un gran amigo, es un dirigente de lujo, que es、eh, Polianto Laguirre, dentro de los primeros lugares. ¿Hay otros nombres ya para la lista de diputados que nos puedas dar? Sí. Sí, sí, sí, sí. Están, están el resto de los nombres.、Eh, en segundo término、eh, va Romina Mota,、eh, que es una destacada concejal de Winifreda.、Eh, va Javier Torroba, va Licela Cuadrado, el general Pico, lo mismo que Julián Aguilar. Va la actual diputada Andrea Valderrama, el exdiputado y excandidato intendente de. Castex,、eh, Sergio Pregno, la dos veces intendenta de Alpachiri, n i r i a a n Sin,、eh, Rubén Prieto,、eh, una tremenda referente del oeste que es、eh, Mari Echeveste, Mari Trapaglia, de Ache, Echeveste de Trapaglia,、eh, va el abogado Javier c o w l e、eh, y va、um, un representante muy joven, Bautista Galotti, de allí de Bernardo Larrudé, María Eva Cuevas, que fue, si mal no recuerdo, juez de paz en en Carro Quemado,、eh, va el actual intendente de Mauricio Mayer, Celestino Folmer, el Tino Folmer, gran amigo, Albina Andrada, que digamos, ha sido intendenta de Lo Antoro, Eh, el actual viceintendente de Victorica, Luciano Maceda,、eh, el actual juez de paz de, de Hacha,、eh, Norberto Duau, el negro Duau, una representante de, muy importante de Arata, Verónica Medina, joven, muy joven. Bueno, en fin,、eh, digamos, este, una, una nómina, como podrán ver, de. De dirigentes、eh, muy representativos de todas las ciudades、eh, y de todos los puntos geográficos de la provincia de La Pampa.、Uh -huh. el, el presidente del PRO, Enrique Juan, hizo una presentación frente, ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio、eh, reclamando la investigación de irregularidades en la lista tuya.、Eh, ¿Tienen este, una respuesta institucional ya para darle a esa presentación? Sí. Tengo entendido de que lo que planteó es,、eh, son observaciones formales. No estoy muy al tanto de, de lo que、eh, viene realizando la Junta, pero nosotros, por supuesto, que vamos a, a acompañar este, cualquier planteo、eh, para que, que se termine de definir la nómina que realmente corresponda. Sí.、Uh -huh. Eh, en, los primero, en las primeras horas del armado de la, de la lista,、eh, aparecía Roxana Lercari como candidata a vicegobernadora. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué luego este, el nombre cambió a Patricia Testa? Sí, bueno, esas son preguntas que pueden responder con más p r e c i s i o n e s los apoderados del radicalismo, que son los que andan en, en esas tratativas.、Eh, yo tengo palabras de agradecimiento hacia, hacia Roxana. Eh, que siempre se manifestó muy dispuesta. Lo concreto es、eh, que después de que i n o d e su candidatura y、uh -huh. se confirmó a Patricia Testa, que es quien finalmente va a asumir la precandidatura a vicegobernadora. Y para mí es una satisfacción porque nos conocemos mucho, fuimos、eh, legisladores provinciales juntos. Y he tenido la posibilidad de trabajar con ella muchos temas de, de la provincia, de distintas localidades en conjunto. Me entiendo realmente muy bien con ella. Sé que está muy preparada, que tiene una formación muy sólida, que es muy militante y que me gusta mucho el contacto con la gente, como a mí. Y además, es una cuestión que para mí es absolutamente central y importante. Siempre digo que es un valor muy alto, tanto en la vida pública como en la privada, que es el hecho de, de, de demostrar y de transpirar honestidad.、Uh -huh. Por eso vuelvo a decir: para mí es un gusto que haya decidido、eh, acompañarme y con ella ya hemos empezado a, a trabajar y a, y a profundizar los desarrollos programáticos en los que ya veníamos trabajando.、Uh -huh. ¿Cómo quedaron las relaciones con Daniel Kroneberger? n Muy bien, muy bien.、Eh, digamos, siempre tuve buena relación con toda la dirigencia. Yo no, no, no soy de llevarme mal con nadie. ¿Crees que, que su línea va, va a apoyar tu candidatura en la campaña, durante la campaña? No tengo dudas. No tengo dudas, al igual que el sector que, que representa a Francisco Torroa, al igual que el sector de Juan Carlos Marino. Al igual que cada uno de los sectores、eh, partidarios, ya sea de proyección provincial o, o de proyección local.、Uh -huh. La última, Martín.、Eh, ¿Le sacás ventaja a Maquieira en la interna? Me gusta hablar de esas cosas. Digamos, es caer en, en, en conjeturas. Nosotros tenemos que ocuparnos de hacer un buen trabajo, un trabajo serio, responsable y de acercarle. a La ciudadanía, una propuesta que, que la convenza más que la propuesta que, que va a ofrecer、eh, Martín Maqueira. Siempre en, en, en el entendimiento o en la inteligencia de que, digamos, después del de 12 de, de febrero, independientemente de quién gane, va a haber que, que seguir caminando de la mano.、Uh -huh. Gracias por estos minutos, Martín. No, por favor, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y buen día. Buen día.